Las 11 y 7 minutos de la mañana, 9, 7 la temperatura por estos lugares aquí en Santa Rosa, la Pampa y también en Toay, donde estamos, en Balcarce, 420, 8, 1 la sensación térmica y se esperan 21 grados para las 3 de la tarde. Hace alrededor de un mes、eh, se modificó、eh, parte de la ley que、mmm, atiende a las personas que necesitan. Eh, la electricidad para este, atender sus cuestiones de salud, lo que habitualmente llamamos electrodependientes. La ley es la 27.351 y este, este gobierno nacional la modificó no para mejorar la situación de las personas, de los pacientes, sino para que las empresas tengan más tiempo para atender. Los reclamos que hacen los pacientes electrodependientes. Por ese tema y por otros también que van a surgir, vamos a hablar con Mauro s t e f a n a s i que es el presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Mauro, buen día. Mauro m o n t a i r o te saluda de Radio Kermés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Buen día. Bueno, gracias por atendernos.、Eh, no, a usted. Te convocábamos para hablar un poquito de esta cuestión, porque tenemos este entendido que el gobierno. Este, modificó la ley, pero no para mejorar a los pacientes, sino para darle más tiempo a las empresas para que atiendan los reclamos. Pero contanos vos, que sabés mucho más del tema,、eh, cómo tomaron todo esto. Sí, bueno, claramente es una decisión que al único que beneficia es a, la, es a la empresa, porque eso se va a traducir en menos multas, ¿no? porque al tener más tiempo van a tener también menos multas. Y sobre todo teniendo en cuenta que esas multas, parte de esas multas también se utilizaban para un fondo solidario que estaba destinado a financiar las radicaciones u、eh, internas en muchas instalaciones en los hogares que son precarias, que no cuentan con medidas de seguridad, que no cuentan con descarga tierra y justamente esas multas también se destinaban para, para este fondo solidario para la radicuación interna. Por lo cual claramente es una medida a favor de la empresa、eh, que no beneficie en nada a las personas Eh, electrodependientes y no es una medida aislada, porque lo que nosotros estamos viendo que lo que más nos preocupa tiene que ver también con rechazos al registro de electrodependientes por cuestiones de salud que creó la ley nacional, que la provincia de La Pampa adhirió.、Eh, este registro se tiene que renovar cada dos años y es la puerta de entrada a todos los derechos, porque para tener tanto la gratuidad como para poder contar con la fuente alternativa de energía debe estar inscripto. Eh, se renueva cada dos años y hay muchas renovaciones que se están rechazando, otras que se están demorando y nuevas solicitudes también que、eh, se presentaron hace más de 5 o 6 meses y no, no tienen ningún tipo de respuesta.、Okay. Eh, yendo a los números, el registro ya cuenta con un 14% de personas menos y eso no tiene que ver con que se murió el 14% de las personas, tiene que ver con que están rechazando y están congelando, f r i z a n d o Muchos ingresos nuevos, por lo cual, bueno, claramente esto、eh, también atenta contra la vida y la salud de las, de las personas.、Eh, ¿Qué significa que haya 14% menos? Y bueno, significa esto, ¿no? Que、eh, hay en un registro que hasta diciembre había 13.000 personas a nivel nacional inscriptas, hoy se encuentran 10.000.、Eh, y como digo, esas 3.000 personas no es que fallecieron, quizás a l g una baja hubo. pero siempre hay bajas y altas, por lo cual el, man, el número se mantiene, se mantiene estable. Ahora, si vos no permitís nuevos ingresos porque los pisás, los frenás, los demorás,、eh, y a su vez no renovás、eh, a personas que ya tenían esa condición, bueno, eso me, me empieza a verse en una baja que en tres meses tuvo una baja este, histórica. ¿no? Digo, eh, y más allá de los números, lo que quiero decir son personas que. Dependen de la energía por cuestiones de vida o de salud, que hoy están recibiendo facturas que no pueden pagar, que hoy、eh, no pueden solicitar una fuente、eh, alternativa, por lo cual、eh, tienen que ir a un hospital en muchos casos, en otros casos、eh, pueden tener un daño neuronal severo mientras, mientras duermen, porque tienen que dormir conectados a un equipo como a un respirador, a un CPAP. Entonces, bueno, realmente esto es. Este,、eh, Es muy grave, ¿no? Digo, todo, lo que, todo lo que está sucediendo.、Eh, cuando, bueno, pues, todo lo... Sí, cuando, cuando hablamos de personas electrodependientes, estamos hablando de personas que tienen que estar en su casa haciéndose prácticas que se podrían hacer en otro lugar, en un hospital o en una salita o en una posta. ¿Esas personas,、eh, el, el equipamiento, ¿lo tienen que adquirir ellos o se lo brinda el Estado en algunos casos? Sí. Bueno, ahí hay que ver cada caso particular, ¿no? Si tienen una obra social o una prepaga,、Ajá. se los tiene que cubrir su, su, su, su cobertura médica. Y、si、en el caso que no cuenten, bueno, ahí tiene que estar también el, el Estado para, para poder otorgarle、eh, ese equipo, ¿no? Digo, en el caso que tengas PAMI, en el caso que tengas una obra social o una prepaga, lo tiene que dar. Y si no,、eh, existen programas provinciales de oxigenoterapia como para poder este, a esa persona. permitirle estar en la seguridad y la tranquilidad de su hogar sin tener que estar este, yendo a un hospital, a una clínica、eh, y, y, y bueno, pudiéndose atender en su domicilio. Nosotros、Bien. hablamos de electrodependiente por cuestiones de vida y de salud. ¿Qué quiere decir? Hay personas que tienen que estar las 24 horas conectadas a un respirador. Que si se corta la luz、eh, se pueden morir automáticamente. Y después hay personas que quizás no se mueran en el momento, pero su salud se sigue de deteriorando porque no pueden respirar bien, porque pueden sufrir apneas de sueño mientras duermen, porque no se pueden alimentar, porque se alimentan con bombas de alimentación. Y esos casos son los que s están e rechazando, ¿no? porque s e hace una lectura parcial de la ley y te dicen como argumento en una resolución que. No depende la vida. Bueno, pero la ley habla de cuestiones de vida y de salud. La salud se deteriora, la, la salud se sigue empeorando.、Eh, y además son、eh, ahora actualmente 10.700 personas. Ni siquiera se puede entender en términos de, de, de ahorro fiscal, nada. ¿no?、Claro. no tiene impacto. o ¿no? n Es, eh, es raro que no pueda atender a 10.700 personas un estado, por ejemplo, el estado, el estado nacional. De estas 10.000 y pico de personas, ¿la gran mayoría dónde están? ¿En Buenos Aires? ¿En Capital? ¿En Barrio? Por barrios... una cuestión de aglomerada poblacional,、eh, de esos de 10.000 hay 6.000 que están en, en el AMBA.、Ajá. En el caso de La Pampa,、eh, nosotros justamente estamos inaugurando la filial.、Eh, Este, allí en La Pampa, con Martín, que es una persona también electrodependiente.、Eh, y bueno, repasábamos los números el otro día, son aproximadamente 98, casi 100 personas electrodependientes que, que están allí,、eh, que por más que la provincia diera y demás, una cuestión que puede sonar un, un poco técnica, pero、eh, no lo es, lo voy a tratar de, de simplificar. La energía tiene、eh, un costo de generación, de transporte. Y de distribución, n ¿no? eh, Se genera en una usina, eso se transporta a la provincia y después, una vez que llega esa energía a la provincia, la provincia la distribuye、eh, en, su, en su territorio. La generación y el transporte de jurisdicción nacional y el subsidio lo tiene que otorgar el Estado Nacional. Después, la distribución es con dinero de la provincia,、uh -huh. eh, por eso también se tuvo que lograr que la provincia adhiera.、Eh, por lo cual. Rechazándote del registro,、eh, el gobierno te deja de financiar el costo de generación y el costo de transporte.、Claro. Eh, digo, por más que la provincia diga, bueno, yo le voy a subsidiar igual la distribución.、Eh, acá tenés los dos componentes más importantes que se dejan de subsidiar. Por eso se piden todas las provincias que se inscriban, más allá de que tenga n un registro provincial, que se inscriban en el registro nacional para que después el Estado Nacional、eh, este, gire los fondos por、eh, esos dos conceptos. Que deben estar subsidiados en todos los hogares. Eh, eh, ¿Acá van a tener una filial? ¿Ya la inauguraron o están en proceso? Estamos en proceso.、Uh -huh. eh, ya, eh, justamente el día de mañana, vamos a tener una reunión con la comisión directiva que se va a votar la, la apertura de la filial y, y, y, y la persona a cargo. Este, bueno, posiblemente estemos, estemos viajando también prontamente como para poder hacer alguna, este, algún evento, alguna charla de concientización y bueno, anunciar también la, la apertura de esta filial. Ya la tenemos en San Luis, la tenemos en Catamarca, la tenemos en Córdoba,、eh, en Misiones. Así que, bueno, una alegría también porque de esta manera podemos avanzar de una manera más rápida y mejor este, con una persona en territorio, en cada provincia, que sepa. Este, Este, más puntualmente la problemática y, y, que se vive allí y romper con esta cuestión un poco centralista que desde de, de, de Buenos Aires vio. Cada provincia tiene su realidad, por eso también estamos avanzando en estas, en estas filiales y, bueno, c o n t e n t o de que podamos avanzar con, con la filial también de La Pampa. Mauro,、eh, te hago una consulta. Desde mi ignorancia más absoluta y más básica, ¿qué、eh, a Esto es un tema de salud importantísimo, debido a muerte en muchos casos.、Eh, las, ¿Las obras sociales en esto no juegan para nada? Juegan、eh, en relación a esto que mencionaba antes, que te brindan los equipos de electromedicina.、Digamos. Si vos necesitas un respirador,、eh, una bomba de alimentación, un monitor multiparamétrico, te lo tiene que dar la obra social.、Uh -huh. Ahora, si ese equipo después no, no puede funcionar, Porque no hay energía y bueno, ahí es una、claro. responsabilidad de la distribuidora. No es como que nosotros le pidamos a la distribuidora de energía un respirador. Cada uno tiene que hacer su parte en esta cadena.、Eh, las horas sociales te tienen que dar los equipos. Ahora, si vos después, porque no invirtió la empresa o por el motivo que fuera,、eh, tenés cortes de luz y esos equipos dejan de funcionar, bueno, el que se tiene que hacer cargo y garantizar, como dice la ley, un suministro continuo. Niveles de tensión adecuados, incluyendo en la f o n d o Alternativa de Energía, son las empresas d i s t r i b u i d o r a s de energía. ¿Y los equipos, digamos, las obras sociales, los, no son reacias a entregarlos, digamos, en un trámite ágil, rápido, eficiente? Y eso es un trámite también, hay que ver qué obra social no es lo mismo PAMI、claro. que una prepaga, que una digo, hay que ver la particularidad de cada caso. No son trámites sencillos, siempre son trámites burocráticos, siempre se demoran dos tres meses en entregar estos equipos, incluso a mí a, mí a nivel personal, teniendo la posibilidad de pagar una muy buena prepaga, muy conocida además, tuve que estar dos tres meses internados esperando por un respirador. Por lo cual la burocracia lamentablemente existe, las, auditor las auditorías médicas están,、eh, demora en que se apruebe, que se consiga un proveedor, que se, que se licite, digo, lamentablemente demora,、eh, pero bueno, se termina, este, eh, eh, se termina entregando. Eh, este, que eso en principio es lo importante, por supuesto nos gustaría que todo trámite sea más sencillo, pero bueno, sabemos que lamentablemente demora. Bueno,、eh, Mauro, acá en Santa Rosa,、eh, te cuento por si no lo sabías o no tenés la información:、eh, Martín Pérez va a tener algún trabajito que hacer porque en solo, solamente en Santa Rosa tenemos tres asentamientos、eh, y muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, no tienen energía eléctrica. Y tampoco tienen gas y tampoco tienen agua, pero el agua se la rebuscan conectándose clandestinamente. Si una persona es electrodependiente en un barrio o en un asentamiento que no tiene energía, ¿cómo hace para, para, para poder vivir mejor sin el servicio básico de la energía para ser electrodependiente? Bueno, eso es una pregunta muy importante porque es como bien decís: para esa persona no es un usuario, no le p u e d o reclamar a nadie.、Eh, nosotros lo que estamos trabajando es en un proyecto、eh, que tiene que ver con fuentes alternativas de energía,、eh, que pueden ser paneles solares, que por un lado lo, lo que te brinda es、eh, energía limpia, sustentable, renovable, segura,、eh, y por otro lado, en los casos donde no están. Eh, la red cerca, este, o, o, o hay una imposibilidad de poder contar con un medidor o con una línea propia, este, bueno, es, un, es un buen recurso para, para poder utilizar. Este, así que, bueno, vamos a intentar avanzar. Esto en realidad es un proyecto que ya hemos presentado el año pasado a las, a las autoridades de, de energía a nivel nacional. Este, bueno, por supuesto,、eh, no tuvimos respuesta e、eh, intentaremos impulsarlo en cada provincia porque, bueno, son. Eh, como vos bien, bien lo decís, son los más vulnerables porque son los, los, los invisibles, los que no, no, no tienen una factura, no tienen un servicio, no tienen a quién reclamar. Este, pero bueno, hay una alternativa que tiene que ver con, con, con los paneles solares. que, que... Se puede hacer, es una decisión política. El costo no es muy grande porque, además, no estamos hablando de miles de casos. Este, así que, bueno, ahí vamos a tener también un, un, un trabajo interesante para poder hacer.、Eh, Mauro, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa. Gracias a ustedes por el, por el llamado. Un abrazo grande. Mauro Estefanasi es presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Van a inaugurar una filial aquí en Santa r o s a y cerca de unas 100 personas electrodependientes aquí en, el, en, la, en la ciudad. Y también dijo que hay un proyecto para brindar servicio de energía eléctrica a través de paneles solares. Es un proyecto, pero es una idea interesante para las personas que viven en asentamientos y no tienen el servicio básico de energía para poder nada más ni nada menos que paliar parte de la enfermedad.